En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las cosas que certifican que uno se ha hecho viejo es el hecho, y no nos hemos dado cuenta, de que el me gusta o el like... ...ha sustituido al Quiere Salir Conmigo de toda la vida. Amparo Lassen, investigadora de la Universidad de Complutense... ...señala que el móvil hace que uno tenga demasiada información... ...sobre otra persona, pero esa información dice... ...no la sabemos manejar, es totalmente imposible. Intentamos actuar con lo que queremos saber... De la otra persona, pero, mientras tanto, está creciendo la ansiedad, sabemos tanto que no sabemos qué hacer, el móvil nos ha hecho entrar en la era de la información y también nos ha hecho entrar en la era de la ansiedad, el móvil genera además inseguridad, el móvil nos hace creer que podemos seguir la pista de otra persona cuando en realidad lo que estamos siguiendo es una huella, seguimos espejismos, esa es la era en la que estamos, en la era de los espejismos, la era de los falsos destellos, en la era de las cosas que no son y que creíamos verdad la era de la incertidumbre nos vigilan, tú lo haces, eh, tú y todos pero se vigilan quimeras eh, no se vigila la verdad la verdad está en los ojos y en las palabras no en un aparato que está matando las miradas y el verbo Esto es en La Rosa, los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este espacio. Con Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Carreñosa. Decimos y sobra decirlo, pero insistimos una vez en más. En Twitter estamos. Nuestra etiqueta, Almohadillas Rosavientos, rosa Rosavientos. Rosa y muchas cosas esta noche por comentar con Almohadillas Rosavientos. Eh, podéis eh, formular preguntas y mostrar vuestras reflexiones ante todo lo que vamos a decir. Almohadillas Rosavientos. Noche de Tertulia Cerracero con Manuel Carbellal con Josep Guijarro con Juanjo Sánchez Oro. Con ellos eh, vamos a conocer, entre otras cosas, en qué consiste. El que dicen que es el descubrimiento del siglo que se ha producido en Canarias. Que dicen también los documentos sobre estos temas que se han conocido en relación con el Pentágono. Y vamos a conocer también y vamos a saber qué es lo que dice y anuncia una novela profética sobre el coronavirus. Ese tema del que nadie habla, el coronavirus... Y atención, noticia, la broma de la Tierra Plana ha dejado de ser una broma. El máximo defensor de la locura de la Tierra Plana acaba de fallecer. De morir hace muy poquitas horas se ha lanzado al espacio para demostrar que esa teoría era cierta y su nave se ha estrellado. El hombre ha muerto, Mario Carvellal. Sí, lo que nosotros comentamos llevamos siguiendo el desarrollo de esta historia porque hace ya unos años que comenzó el proyecto de este, de este intento por parte del aventurero Mike Hughes de demostrar que la Tierra era plana y lo único que ha conseguido demostrar es que era dura Sí, se ha pegado un tostazo y no. ha perdido la vida es un poco triste eh. es muy triste porque cáncer, sí. muy triste es muy triste morir de cáncer es muy triste morir muy triste la muerte pero pero morir es, de estupidez claro. es realmente dramática sí, sí y si lo que y sí. la ha aplanado <risa> y la voz eh, que acabamos de escuchar Es una invitada más que especial Es la voz eh, de Ana María Vázquez Oys Una voz eh, que conocéis eh, Que nos encanta tener Que nos encanta escuchar Y que acaba de publicar un libro Un libro titulado Y los sueños sueños son o no Lo acaba de publicar en oberón Y nos va a hablar eh, sobre ese libro Sobre el mundo de los sueños Ana María Vázquez Oys Y de sucesos extraños, misteriosos, nos hablará en en del pasado, Laura falcó Lara. En mujeres con historia, María Andresa Casamayor, la primera una de las primeras matemáticas de nuestra historia. El relato de Silvia Casasola y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Asistimos, repetimos Almodía Rosa Vientos, en la 1 y 39 minutos, hora de comenzar. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Yo no siempre con poder volar, despliego los brazos y no te lugares y más allá. Y siéntame en una nube a descansar, de esta libertad, y dejarme llevar. Ana María Basquetois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 esos conocimientos científicos uh -huh. que han venido a, que han surgido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 O sea, que estamos sí, sí, hechos sí. todos iguales, que feo. Somos nosotros más guapas que ellos, ¿verdad, Silvia? Hombre, procuramos. A lo mejor, A lo mejor no lo presentemos. Tenemos, que no lo es guasos, yo creo que Giuseppe y yo tuvimos sueños recurrentes con un tren, pero un tren de terraza.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 de los vientos, eh, mucha tertulia por delante mucho, Ana María Vázquez hoy vamos a hablar eh, de sueños y de muchas otras cosas, pero insistimos eh, después eh, de la actualidad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 Once vocales Es un como malas pulgas <risa> <risa> No, os cuento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 ¿Los sacabas de su contexto? Pues coño, también se mueren las plantas cuando las quitas de la huerta, ¿verdad? <risa> <risa> me cambias al potor de sitio y ya me lo he cargado. A un vietnamita me los traes a Nueva York. Claro. Pues le... no hace falta ne... programarle cuanto se un poquillo. el que destrozas la vida. Le totalmente cuanto se una lechuga en Nueva York. Pero el problema es que, en serio, se puede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 de 0 cero con muchas noticias, con muchas informaciones, eh, os lo hemos comentado al comienzo, Mano Carveal, una noticia triste, pero una noticia que nos demuestra, bueno, que el mundo está un poco loco, porque había decenas de miles de personas, hay decenas de miles de personas en nuestro país, cientos de miles en Estados Unidos que creen que la Tierra es plana. Eh, algo les pasa en la cabeza, eh, igual plano es, es una neurona, pero... El principal defensor de esta teoría era un tipo, era un tipo que se subía en cohetes y que ahora se subía un cohete para demostrar que la tela era plana. Bueno, pues se, se ha pegado la torta. Sí, Matt Mike, conocido como el mayor temerario del mundo, en 2016, aquí en esta misma mesa, en, en esta tertulia, ya comentamos la noticia del anuncio que él había hecho de pretender demostrar que la Tierra era plana, que construyendo un cohete con el que eh, pretendía alcanzar la altitud de unos 5.000 pies, unos 1.524 metros, que ya es una buena caída eh, esa, y empezó a buscar financiación financiación y un lugar donde poder hacer esa aventura, porque no en todos los estados de, de los Estados Unidos le permitían hacer esto. Eh, a través de la Asociación, la Sociedad de la Tierra Plana, consiguió recaudar unos 17.000 dólares, lo que, lo que viene siendo unos 15.600 euros, para construir ese cohete, y ayer, Fue el gran día en la localidad de Bartow, en California, para llevar adelante su vuelo que pretendía demostrar que la tierra era plana. Cuando despegó ya se produjo, yo creo que es la situación más terrible y más dramática porque la idea es que el cohete alcanzase esa altitud y cuando descendiese se abriese un paracaídas que le permitiese tomar tierra mm -hmm. Sano y salvo. El problema es que en cuanto despegó el cohete, se desprendió el paracaídas, con lo cual a partir de ese momento, durante el ascenso, él ya sabía que iba a morir. Ostras. Imaginaros esos, esos instantes en que se ha perdido tu sistema de aterrizaje. O Normalmente, sea que... y tú que eres, has sido paracaidista, hay dos eh, de paracaídas. Hay un, uno que es eh, normal y luego otro de emergencia. Eh, sí, pero eh, el paracaídas estaba asociado al cohete, para recuperar el cohete. O sea, lo que se desprendió es el paracaídas del cohete. Y parece que no llevaba un paracaídas de reserva, lo cual ya subraya que, hombre, pues tampoco sí, no es que era era muy bien. inteligente sí, sí. la situación. El cohete asciende hasta desaparecer. Eh, En las nubes hay imágenes de esto porque esto se estaba grabando para una serie de televisión del Discovery Channel, o sea que ese momento dramático está grabado en vídeo y al cabo de unos segundos los presentes ya vieron caer el cuerpo de, de Mike que perdió la vida. No es la única muerte absurda que se ha dado esta semana. Porque hace unos días fallecía también una chica que participaba en esta nueva moda de los grupos de investigación paranormal de YouTube, que se van a casas abandonadas, hace psicofonías. Claro, cuando te metes a una casa abandonada, pues corres el riesgo de que te caiga un cascote o de que haya un derrumbe o, y ha fallecido una, otra está herida. O sea que es terrible que, haya, que, que, que la estupidez tenga que llegar a cobrarse vidas para que nos demos cuenta de que es una estupidez. Se habla mucho también, Joseph Enquijarro. Yo creo que nos se habla otra cosa del coronavirus, eh, pero es que había una novela que también habla de este asunto. Sí, mira, eh, hoy que Ana hablaba de, de sueños, yo no sé si Dan, Dean uh, Conch tuvo sueño o no tuvo sueño, pero el hecho es que esta semana se ha hecho viral eh, una novela que lleva por título Los ojos de la oscuridad, The eyes of the, of the darkness, eh, en el que este escritor eh, vaticina que Buchan será en 2020... ...epicentro de un virus, y hombre, mmm, algo, algo de razón no le ha faltado. Lo que pasa es que la predicción la efectuó nada más y nada menos que 39 años atrás. Esta novela fue publicada en 1981, podemos decir que es una novela ubicada dentro del la, de la género del terror y él eh, denomina a su virus como Wuhan 400, eh, un virus que afectaría solo a los seres humanos y que tendría un índice de mortalidad del 100% eh, y que además asola a toda la población china. Este, este escrito... hay que un poquito, ¿eh? en eso bueno, en, en unas cosas, en el, 100%, apertado, en otras cosas... En el 100%, desde luego que sí, sí pero sí. fíjate, fíjate que van a haber uh, cosas muy llamativas, porque este hombre empezó en 1968 escribiendo uh, novelas de ciencia ficción la verdad es que no se comía un torrao y eh, a partir de los setenta, dos, tres años más tarde empezó con el género de, de terror donde parece que le fue algo mejor. Pero, eh, de hecho, eh, él eh, vaticina o, o no es que vaticine, lo que hace es poner en, en boca de uno de sus personajes ...que eh, esta, este virus eh, Wuhan 400... ...habría sido eh, liberado de un laboratorio estadounidense en China... ...y que a partir de ahí... Ese, bueno, ese, ese error hace que eh, empiece eh, la pandemia cargándose no al 100% de los chinos, sino al 100% de la población que es eh, infectada. Y es muy curioso porque ahora que estamos en estos tiempos de eh, sobreinformación eh, en el que se dice de todo y parece que todo es cierto y no podemos comprobar la mitad de las cosas, Hay un premio Nobel, o, o postulado al premio Nobel para ser exacto, que es eh, Francis Mojica que eh, libre de ser cualquier eh, conspiracionista, dijo que el COVID-19, que es el nombre que tiene el coronavirus oficialmente por la OMS, eh, podría haber salido de, un, vamos, que sería un virus de laboratorio y claro, esto que lo diga un, un genetista uh, de la altura de Mojica lo que ha provocado es que eh, científicos de todo el mundo se adineran a un manifiesto que lleva por nombre declaración en apoyo de los científicos profesionales de la salud pública y profesionales médicos de China que luchan por, contra el COVID-19 todo esto es el título, ¿eh? Uh -huh. declaración en apoyo de los científicos Madre profesionales mía" de la salud pública y profesionales eh, de China que luchan contra el COVID-19 este, este eh, digamos eh, lo diré eh, el papel pues es, el documento eh, eh. ha sido publicado en The Lancet Eh, para mm, decir que, mm, bueno, luchar contra las fake news que tienen que ver contra, eh, con, con el tema del coronavirus. Que hay muchas, eh, hay muchos, que hay muchas muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y insisto, eh, mm, Parece que hay toda una serie de eh, factores geoestratégicos que podrían propiciar todo esto y ha despertado una verdadera teoría de la conspiración. Y esto es muy curioso porque esa misma teoría de la conspiración también la pone Kant en su, en su libro. Es decir, algunos niegan que se trate... De un virus de laboratorio Creen que se trata de una enfermedad tal cual Y finalmente un, uno de los personajes eh, Dice textualmente Al igual que la sífilis Wuhan 400 no puede sobrevivir Fuera del cuerpo humano Vivo por más de un minuto Lo que significa que no puede contaminar Permanentemente objetos o lugares enteros Como el ántrax y otros virulentos mio, microorganismos bueno, Hay, hay una cuestión eh, yo soy muy crítico con todo esto, creo que hay mucha alarma eh, ¿cuánta gente ha muerto de la gripe común desde la aparición del coronavirus? Eh, pues uh, mucha más que cuarenta mil en sí, todo sí, el sí. mundo, cuarenta mil y nadie se está ocupando de dar noticias sobre eso. Ese es no, no. el problema. Y el cáncer, y otra serie de cosas. El coronavirus también, también, pero no deja de ser, y además tiene una mortandad muy pequeña, según la Organización Mundial de la Salud, o sea, que eh, decimos un porcentaje muy alto. Pues no, la gripe tiene un porcentaje más alto. Sí, pero fíjate que claro. lo que está ocurriendo eh, es, es que el nivel de infección de este coronavirus es mucho más alto, Es cierto lo que dices es que su nivel de eh, mortalidad es eh, sensiblemente inferior al de la gripe, al del SARS, al del MERS y al de, al de topo, eh, sí, sí, sí. muchos eh, virus que eh, también generan una determinada alarma social y fíjate hoy mismo que se han eh, destapado tres muertes en, en Italia. Eh, las imágenes de, del norte de Italia de ciudades absolutamente vacías a mí sí. me han sobrecogido sí, sí, en sí. los supermercados sin, sin abastecimiento lo cual eh, nos pone en una guerra psicológica que hoy por hoy beneficiaba eh, casi en exclusiva a Estados Unidos porque ya sabéis tenía una guerra, comercia, guerra comercial con, con China sean eh, las exportaciones eh, pues por ejemplo de carne porcina a A españolas, a China han decaído un 20% porque mm. los buques no pueden dejar allí las mercancías y lo mismo ocurre con las importaciones de productos eh, que todos utilizamos, como pueden ser eh, teléfonos sí. móviles, pero como esos mil eh, Pero productos made in China que si veis por casa vais a ver un montón y que hacen que una potencia económica eh, y también eh, en, eh, política y científica en muchos aspectos vea eh, reducido su eh, impacto en, en todo el mundo esto, mientras estaba en China pues beneficia a Estados Unidos pero como esto llega a Europa eh, no sé si la gestión de la alarma va a ser la, la misma que han hecho los chinos y vamos a tener más miedo o menos miedo, porque lo que ocurre es que estamos en una epidemia, epidemia del miedo, mm. y esto es lo que dibuja también eh, este autor en ese libro escrito casi 40 años atrás, y es que el, el, el miedo, el pánico eh, hace de las sociedades... Sí, vulnerabilidades y por lo tanto eh, pueden producirse desde que ya se están produciendo desde eh, capítulos de xenofobia con, con personas eh, que por ser de raza oriental, porque ya no discriminamos entre japoneses eh, hasta filipinos o, o chinos eh, pues eh, realmente dibujan un panorama geoestratégico realmente lamentable Juan José Sésoro, ¿qué dice En los documentos eh, que se han conocido del pentágono sobre el fenómeno OVNI. ¿Qué, ¿Qué dicen? Pues, madre mía, yo no, yo no sé, porque esta es una historia cada vez más, más enrevesada. Eh, nosotros venimos aquí comentando desde su aparición en, en diciembre de 2017, el famoso reportaje del New York Times, donde salió a relucir esa unidad, ese programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales que tenía el Pentágono y que sabíamos que, bueno, ahí salió a relucir que tenía un presupuesto de en torno a 22 millones de dólares, que llevaba bastante tiempo investigando lo que allí había pasado a denominarse Eh, fenómenos aéreos no identificados que de toda la vida han sido los ovnis pero bueno aquí los renombraban Y parece ser que a la luz de ese, de ese reportaje pues ya empezó a haber una, una especie de, de debate sobre si ese programa, eh, además estaba asociado a un segundo programa, unas siglas que eran Programa de Aplicaciones de Sistemas Avanzados de Armas Aeroespaciales, parece que si eran dos programas independientes y si formaba parte del mismo programa o no. También salió a relucir un responsable de esa unidad del Pentágono dedicada a este tipo de investigaciones, que era Luis Elizondo. Todo eso en principio el Pentágono parece que va asintiendo mejor mejor que peor, pero iba aceptando que esa información era correcta, pero en un momento dado ocurrió, y eso también ha sido eh, recientemente, empezaron a decir, y el último portavoz oficial del Pentágono dijo al, al famoso portal eh, de Black BlackBall, que es el portal donde siempre se suelen ir publicando todo lo que es la información desclasificada de los Estados Unidos, de acceso público a través de esta web, bueno, pues le dijo, al como digo, este, a esta página web, el último responsable del Pentágono dijo que, que Elizondo no tenía nada que ver, que era una persona que que no era el líder de esta unidad, y literalmente eh, llegó a decir que ninguno de estos dos programas que he comentado antes se dedicaban a investigar la, los fenómenos aéreos no identificados. Esa fue su última declaración. Entonces, como digo, es un lío bastante enorme, porque no se sabe muy bien realmente qué es lo que está ocurriendo aquí, porque al principio acepta toda esa información y luego dice todo lo contrario. Bueno, pues ahora eh, una revista centenaria, como es Popular Mechanic, eh, a través de, un, de uno de sus eh, periodistas, que lo que ha hecho ha sido mm, eh, sacar a la luz una nueva información. Es un reportaje muy extenso, eh, muy, muy documentado, en el cual parece que confirman que efectivamente el Pentágono se ha estado dedicando a investigar el fenómeno OVNI y lo ha hecho con bastante rotundidad. El periodista encargado de hacer esta revelación es Tim eh, Macmillan, Y bueno, como digo, eh, ofrece una serie de informes que se supone que son informes que han presentado de manera secreta de determinadas unidades, es decir, determinados contratos que ha hecho el Pentágono con, con responsables en los que está de la zona de la época, bueno, de, también de, de este otro personaje que también está enredado en esta historia, que es el famoso Bigelow, pues parece que hay una serie de programas y de contratos oficiales en los cuales el Pentágono eh, se ha interesado por el fenómeno OVNI. Y además a un nivel eh, que según estos documentos pues son muy, muy llamativos. Os digo, por ejemplo, qué es lo que se supone que presentó eh, Bigelow al Pentágono en el año 2009. Eh, lo que presentó es, por ejemplo, en este informe, que han estado midiendo los efectos físicos y determinados, determinadas marcas eh, asociadas que han generado estos, estos fenómenos aéreos anómalos. No solamente esos efectos físicos llegamos sobre el terreno sino también en organismos biológicos eh, en ese documento ya estás hablando de aterrizajes estoy hablando de interacción, de, de interacción con, con testigos porque se supone que son daños o efectos en seres biológicos, no especifica mucho más el, el documento, pero ya no solamente avistamientos, Sí, vamos, se se refiere a plantas y a, y a testigos, no, no es que sea una interacción con seres extraterrestres, ¿eh? Exactamente, o sea, son los efectos cosas humanas aquí en la Tierra. Sobre biología animales, es, decir, es, esas entidades anómalas, lo que sea, generan un efecto en estudios similares se han, se han llevado a cabo también aquí en Europa. Eh, en, en, en otras ocasiones en el, en el pasado, lo que pasa es que lo, lo significativo en este caso es que eh, sea algo asociado a este eh, programa secreto del Pentágono y que por medio de este Bigelow, que recordémoslo es un, uh, es un filántropo eh, que tuvo sus uh, encuentros durante su infancia y que eh, a raíz de esos encuentros eh, se quedó muy pillado por el por por el tema de los no identificados, dejó atrás su carrera como eh, empresario hotelero y invirtió ingentes cantidades de dinero en la investigación eh, espacial. De, de tal manera que muchos de los eh, programas de desarrollo y motores de la Jet Propulsion Laboratory ...tiene su firma y además está muy eh, conectado con el tema de la exploración de Marte... ...y la posibilidad de eh, realizar allí los, los las primeras construcciones terrestres en el planeta rojo. Claro, es que eso es justamente donde estaba la discrepancia. Es decir, el Pentágono últimamente lo que viene diciendo es que sí, ha habido estos contratos con Bigelow... ...y esas empresas que él tenía en el entorno, pero que en ningún momento era para analizar... ...ni materiales extraterrestres, ni supuesta presencia de fenómenos aéreos anómalos, ni nada por el estilo sino que lo que se dedicaban era a investigar aplicaciones de tecnología extranjera muy avanzada y sistemas de armas aeroespaciales que tuvieran algún tipo de proyección en la tecnología del futuro, de cara a los próximos 40 años. Pero Ajá. está hablando siempre en términos científicos, en términos de competencia, entre rivales, si quieres, entre países, entre potencias, pero todo muy terrestre, ¿no? muy sin salir del planeta. Y en cambio, el informe que han presentado, eh, que, ha, que ha salido a la luz en esta revista, demuestra que, ...este Bigelow, las empresas de Bigelow... ...a través de un contrato con el Pentágono... ...presentó un informe con estos epígrafes. ...el informe tiene 494 páginas... ...y desarrolla todos estos contenidos... ...o sea que realmente... Eh, ...no sé, la, la, una parte del reportaje... ...es preguntarse a qué está jugando el Pentágono... ...porque en un momento dado... ...accede a confirmar la información... ...quién es Luis Elizondo... ...porque queda absolutamente desautorizado... ...a partir de las últimas declaraciones del Pentágono... ...cuando él sigue diciendo que él era el líder... ...de, de esa unidad que él se fue precisamente porque llegó un momento en el que él com, tuvo claro que era una amenaza esto de, los, de las entidades anómalas o de lo que sea, estos objetos anómalos volantes, era una amenaza muy seria y sin embargo no se lo estaban tomando en serio en el Pentágono. Y entonces es por eso por lo que él decide salirse, unirse, digamos, a la investigación privada y revelar lo que estaba, lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo Elizondo dice que el Pentágono sigue investigando Estos objetos, esta presencia anómala en los cielos y sin embargo el Pentágono como ha estado minusvalorando todo eso e incluso ya digo retrocediendo. O sea que ahora mismo estamos en un momento de confusión en el cual cada uno está tratando un poco de sacar las cartas y no se sabe muy bien esta política de, pública del Pentágono a qué, a qué corresponde. Ondas Cerebrales, en la investigación, una investigación que se está efectuando ahora mismo y que nos comenta Silvia Casasola. Sí, pues tiene que ver un poquito eh, como lo que está diciendo Juanjo, porque estos son investigadores de la Universidad de Búfalo, Nueva York, y ¿por, ¿por quién está financiado? Pues por el DARPA. En realidad son eh, pues eh, 316.000 dólares, han cogido a 25 jóvenes que se lo están pasando fenomenal porque están jugando a videojuegos, son videojuegos de estrategia y ¿qué es lo que les hacen? Pues les estudian las ondas cerebrales pero también los movimientos oculares. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ...pues lo que quieren es registrarlo... ...claro, con encefalogramas... ...con eh, muchísimas grabaciones... ...para luego crear algoritmos... ...¿para qué quieren crear esos algoritmos?... ...pues para luego realizar unas estrategias... ...con esos algoritmos... ...que programen a nada más y nada menos que... ...250 robots que quieren utilizar... ...para que eh, vuelen... ...y para también que hagan eh, pues algún tipo de maniobra en la Tierra... Son eh, robots pequeños eh, que pues más o menos eh, se muevan a través de una inteligencia artificial que sea la que les dé las órdenes. Esa inteligencia artificial la quieren coger o quieren hacer esos algoritmos a través de estos eh, de estas reacciones y estos pensamientos humanos que están haciendo con estos 25 jóvenes. Eh, entonces quieren que esos robotitos llegue el momento en que actúen Y reaccionen como un humano. ¿Por qué? Porque si ocurre cualquier cambio según están haciendo eh, una maniobra, pues tengan la posibilidad de reaccionar. Y eso es lo que están intentando, resumiéndolo muy menudamente como he hecho... Lo que están intentando hacer con estos 25 jóvenes, eh, pues eso, grabándole, grabándole las ondas cerebrales, grabándole los movimientos oculares y, y para ver todas sus reacciones, en unos juegos que tienen ya específicos de estrategia militar, de cómo tienen que reaccionar cuando surge cualquier problema, hay humo, hay un ataque, hay um, unos soldados que, que, que se incorporan, pues todo ese tipo de cosas es lo que van a usar para hacer esa inteligencia artificial que sea la que luego manipule a estos robotitos y a su vez los robotitos tengan la capacidad de reaccionar. Ana María Vázquez quería comentar algo. Y ¿no? ten más, está oh. la teoría de la hipótesis de la reducción objetiva orquestada que es la desarrollaron Penrose y Hammerhoff en 1992, que dice que el cerebro humano podría estar conectado a una estructura externa que de alguna manera sería protoconsciente, con lo cual parece que quedamos reducidos a formar parte de un macroordenador universal. O sea, eh, lo de matrices es verdad. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Exactamente. Lo están estudiando a nivel cerebral, que es por lo que yo he estudiado eh, de dónde se producían los sueños. Es decir, que todos formamos parte de un ordenador el que, enjambre que estábamos hablando antes Bueno. ahora ya se están haciendo enjambres de drones precisamente utilizando, hemos visto ya en algunos espectáculos en los que se hacen coreografías con docenas de drones sincronizados a la vez en el fin de año de Corea fue sí, ¿no? de sí, este, sí, ¿no? empezaron sí, a hacer la cuenta atrás absolutamente atrás. increíble o sea, es una cosa espectacular lo, lo que se puede hacer con esas tecnologías y que tienen una aplicación militar DARPA, uh -huh. lo que se está haciendo ahora con los drones Es eh, absolutamente espectacular dentro del mundo del espionaje. Existen ya microdrones que imitan a un insecto. insecto claro, las mosquitas, eh, Exactamente, que tienen la capacidad de introducirse abejas, dentro de las cualquier... Las abejas se ha descubierto ahora que bueno. son impresionantes. Pero lo más curioso es que lo llevamos todo impreso en el ADN y lo decían los griegos. O sea, Sócrates ya decía, vengo a sacar de vosotros el conocimiento, como si ya conociesen ese ADN. Fíjate qué cosa más curiosa. Es decir, esa global mind, que también se habla de una mente global, porque tú ves cómo el hombre eh, hace 5.000 años, en relación a la, magia, a la magia, que es lo que yo he estudiado, funciona exactamente igual en Sumer hace 3.000 años o 5.000 años, que el vudú actual, es decir tiene las mismas leyes, no han cambiado y no han conectado, porque no tenían internet y whatsapp, me explico es decir, el hombre en el mismo eh, contexto eh, reacciona de la misma forma como si ese tiempo que son 5.000 años que llevamos de humanidad como mucho 15.000 no hubiésemos, es un tiempo muy pequeño en lo que es el tiempo universal de, de lo que es la raza humana Pero somos no crees, una raza que de que las estrellas ¿tú no crees que es lógico pensar que los seres humanos esencialmente somos lo mismo de igual, la raza, el credo, el tiempo los seres humanos y el cerebro humano es el mismo y a lo largo de toda la historia hemos intentado cubrir nuestras carencias de información o de comprensión con cosas que se nos ocurrían lógicas. Lógica, cuando, lo que decimos estudias, la lógica, claro. Cuando estudias los petroglifos, que a mí es una cosa que me alucina, que los exactamente los mismos petroglifos, los mismos ajedrezados, cérvidos, humanoides eh, o sea, antropomorfos que hay en Galicia, los ves en Venezuela y los ves en África, es como si los hubiese pintado la misma persona, ¿no? Hay ahora muchas, muchos estudios que lo relacionan con plantas chamánicas, con determinados sí, fármacos que producen sí. estados, visiones parecidas, da igual que Me sean Sumeria cerebro, claro. o que sean Haití, y, y, mm -hmm. y que, y que en, en todos esos lugares, por ejemplo, se interprete los sueños como un acceso a otra realidad. Es normal, porque no tenía ni puñetera idea de qué eran los sueños. Las tablillas en, en las últimas semanas se han encontrado en Grecia y, em, y, y unas que se encontraron en Israel, que parecen exactamente iguales, tablillas con maleficios, con maldiciones, bien, ¿sí? que, que parecen escritas incluso por la misma pluma, pero son en tiempos distintos y en lugares distintos. ¿no? O sea, en esencia, el ser humano ha tenido siempre los mismos miedos, las mismas filias y las mismas fobias, y hemos ¿Y las mismas necesidades. Y las necesidades, bueno, claro. Y, y además estas... manejas las mismas fuerzas, las mismas fuerzas físicas para producir ese daño eh, psicológicamente, pero que además es una fuerza que funciona, como decíamos con los dogones estos que me decías, es decir, te pueden programar el cerebro para que te autodestruyas y te destruyes tú a ti mismo psicológicamente. El miedo, el miedo te puede matar. Si yo tengo miedo de hablar la agoraforbia, no puedo salir de casa. ¿Por qué? Porque me da miedo. Eso lo he programado yo. Ese es el, el, la, lo bueno del ser humano y lo que es la, la ciencia de la psicología, que es precisamente desprogramarte, ¿no? El ser humano es maravilloso, cada vez me gustas más. <risa> En estas horas se está hablando mucho, hay muchas informaciones, aquí os las hemos contado, sobre lo que está ocurriendo en Canarias, en los cielos, la calima, el viento, las temperaturas, están ocurriendo muchas cosas relacionadas con el medio ambiente en Canarias, pero también están ocurriendo muchas cosas relacionadas con la historia, porque allí se ha producido, algunos dicen que el descubrimiento del siglo. Ese es uno de los titulares de esta semana, el descubrimiento del siglo en Canarias... Eh, que puede obligar a replantearse las teorías sobre los ritos funerarios entre los siglos 8 y once después de Cristo. En realidad se conocía ya la ubicación de, de estas cuevas que se encuentran en el sureste de la isla de Gran Canaria, en el barranco de Guayadeque, uno de los enclaves de referencia para la, de donde se han extraído muchas de las colecciones del Museo Canario. Pero lo que ha ocurrido ahora es que precisamente con un dron, fijaros, lo, para lo que están sirviendo, unos, eh, un grupo de, de amantes de la arqueología llamado El Legado, eh, consiguió fotografiar con ese dron el interior de una cueva que estaba a siete metros de altura, que había sufrido un derrumbe, ...del techo, eh, era inaccesible, era muy difícil, muy difícil acceder a ella... ...y gracias precisamente a estos pequeños drones... ...pudieron tomar unas imágenes de lo que parecían... ...un conjunto enorme de restos óseos... ...de, de un enterramiento con hasta 72 individuos... ...lo pusieron en conocimiento del Cabildo... ...esto ocurrió en junio del año pasado... ...y en base a esas fotografías... ...y a esas filmaciones... a ...esas imágenes obtenidas con ese dron... Eh, ...tanto Javier Velasco... ...como Verónica Alberto... ...que son, pertenecen a la empresa contratada... ...para la intervención de urgencia... ...en esta cueva... ...accedieron... ...en una primera exploración... De, ese, ...de esa cueva... ...se llevaron un par de muestras... ...las realizaron los... ...un análisis de carbono 14... ...y las dataron entre el siglo VIII... ...y el siglo XI después de Cristo. Pero lo espectacular es todo lo que se encontraron allí, porque desde principios del siglo XX no se encontraba, ellos están entusiasmados, de hecho, los comentarios que hacen estos días en las noticias es que se están sintiendo un poco como Howard Carter, ¿no? volviendo a revivir la emoción de encontrar un emplazamiento arqueológico tan enorme, con tantos sujetos que nunca había sido alterado, que está ahí impecable, que les obliga, en los que hay, por ejemplo, varios niños, lo que permite, va a permitir Pero yo he estudiar. visto que son un montón de huesos, porque el problema es que se han deteriorado. Por las aves, por las aves y por las condiciones meteorológicas, por efectivamente, que removieron. Ahí hubo un movimiento sísmico, hubo lluvias, lo mismo que derribó eh, parte del de, de acceso a esa cueva, ha alterado. Eh, lógicamente los cuerpos que se encontraban allí, pero ellos están entusiasmados porque dicen que es como encontrar algo que no ha sido tocado, por menos por la mano del hombre, sí por las condiciones meteorológicas, pero que va a permitir hacer un montón de estudios antropológicos, forenses, estudios de ADN, estudios de carbono 14... Tienen una imaginación que pague. ¿Así? La única momia que tenemos en España está en el Museo Arqueológico de Madrid, podéis ir a verla, Está maravillosamente bien conservada. El problema es que va a faltar el proceso de la momificación porque se han destrozado. Claro, el es que problema estos, es que han destrozado, Manolo. Es que estos no son momias y además una de no las cosas huesos. que les ha sorprendido es que no hay, solamente hay unas esterillas y los huesos y no hay restos de un ajuar funerario que es lo que ellos hasta ahora suponían que iba asociado a los enterramientos en los primitivos guanches y en las, los primitivos habitantes de las Islas Canarias, por lo que dicen que este El descubrimiento quizá les obliga a replantearse lo que sabían hasta ahora de los enterramientos o de la, los rituales funerarios, o sea que de una manera u otra ellos por lo menos están dando palmadas con las orejas calificando esto de un hallazgo De acuerdo, pero tú no entierras al muerto siempre igual, es decir, lo, lo entierras con lo que tienes, depende si tienes cerámica pones cerámica, estos es a lo mejor si no lo tienen es que son a cerámicos aún. Claro, ella, lo que ocurre es que aquí, según las dos muestras, por el momento se han hecho dos muestras, una de una esterilla y otra de un hueso, y el arco el cronológico que, que da m, sugiere que eso fue un lugar de enterramiento durante mucho tiempo, o sea que no se trata de un periodo concreto, sino que durante hasta el, once, hasta el siglo XI después de Cristo se habría utilizado. Veremos lo que sale de ahí. La verdad de... es que muchas noticias, eh, hoy este fin de semana, este domingo ha sido tremendo, información sobre Canarias y también aquí en la Tertulia Zona Cero, El descubrimiento del siglo, descubrimiento arqueológico del siglo. Una de las cosas importantes y muy llamativas a Juan José Sánchez es este estudio que vincula o que utiliza el Big Data para conocer algo más sobre los encuentros cercanos con la muerte. Sí, a mí me, me, me ha chocado bastante. Es un, un artículo de unos investigadores de la Universidad de, de Liege de Ontario Que, claro, trabajando además con un material tan complicado como es precisamente, bueno, igual que vos pues está hablando aquí de los sueños, un material también muy complicado es cómo podemos trabajar con las experiencias cercanas a la muerte, que es una, una vivencia personal absolutamente íntima y de la que se trata es de pasar de ese conocimiento privado a hacer conocimiento público. Entonces, claro... Eh, se han hecho muchos intentos hay por ejemplo una, una escala que ya inventó en su momento Grison, que es uno de los grandes investigadores de ECM de, de una manera de pautar y de que la gente vaya el que ha vivido una experiencia de experiencia cercana a la muerte, lo que hace es que se le tiene que ir rellenando esa encuesta, tiene que ir marcando la intensidad de determinados fenómenos que le va preguntando el encuestador y le tiene que dar un valor pues de 0 o de 0 a 32 ¿no? pero claro, es algo como muy mecánico es algo donde se pierden absolutamente todos los matices de la experiencia, pero se trata de hacer algo cuantitativo a partir de algo muy, muy cualitativo. Ha habido otros intentos también de, de establecer cuáles son las ideas dominantes en el relato, cuando tú entrevistas a una persona, pues las ideas que son más eh, eh, dominantes, como digo, más llamativas para intentar luego hacer comparaciones entre unas experiencias y otras incluso experiencias de gente de distintas culturas para, para tratar de hacer una lectura, a ver si esto es algo muy universal o es algo más bien particular de una determinada cultura. Como digo Es muy complicado trabajar con este material y lo que se les, les ha ocurrido a, estas, a estos investigadores es dejar que el que haya tenido una experiencia cercana a la muerte narre como él quiera en un texto, de una forma libre, eh, su experiencia. Y luego se le aplica, como se hace con otros textos, se le aplica el Big Data. Se trata de ver de qué, qué términos son más utilizados dentro de su narración, en qué orden aparecen, con qué otras palabras afines eh, o próximas eh, van creando conjuntos de ideas. Y así han hecho una, una lectura, como digo, a mí me parece que por lo menos muy pionera. Vamos a ver luego el recorrido que tiene. Y han llegado unas cuantas eh, conclusiones, ¿no? Por ejemplo, En el universo de casos que ellos han estado eh, aplicando, pues eh, se dieron cuenta de que los, los investigadores o sea, perdón, los que habían vivido esta experiencia cuando ellos escribían, escribían en torno a unas 140 palabras de media, explicándose una ración. Y de ahí, al poner todos esos datos en común, pasarles el Big Data, eh, establecieron una escala de cuáles fueron los términos que más repetían. Entonces, los términos que más eh, repetían, ellos extrajeron como que había 30 palabras, como digo, que eran las que aparecían casi siempre en todos los informes, pero eso sí, con diferente en diferente cantidad, ¿no? Y una de las cosas que más aparecía era, sobre todo, la palabra luz era la que aparecía al 67%, uh -huh. la palabra vista, cuerpo, sentimiento, momento y nada eran como las, las que más aparecen y las que menos, palabras como muerte como el color negro como voz, como cama esas son las que aparecen en menor en menor cantidad bueno, eso de momento lo digamos lo, lo, lo dejaron así y lo trataron de comparar con el resto de experiencias que hay y ven que más o menos eh, es algo acorde a la mayoría de las experiencias que están registradas dentro de las ECM pero con una, con una salvedad normalmente siempre suelen hacerse descripciones en positivo y los investigadores se suelen quedar con el vocabulario en positivo y aquí lo bueno es que el Big Data te saca tanto las palabras que pueden tener connotación positiva como la luz, como lo blanco, como el bien turnen, pero también lo negativo turnen falta. Túnel aparece pero es también de las que más aparece en un, por ejemplo, en un 34% ¿Y tranquilidad? Eh, tranquilidad ¿Felicidad? Eh, eh, aparece bien aparece Yo amor, la tuve, es que claro, yo la tuve, yo pero tuve por eso Aparece amor, aparece palabras así afines, como, como te digo, el de sensación, conciencia, sí, personas, miedo. miedo, también aparece, pero esas Ajá. las que menos, pero lo bueno es que así registran todo. Y luego lo que han hecho es decir, vale, ahora ya tenemos las palabras y un poco la jerarquía, pero vamos a ver también cómo se enlazan entre sí. Y hay, claro, una serie de palabras que van mmm, de la mano, ¿no? Por ejemplo, pues, por ejemplo, ver y luz aparecen a menudo asociadas a bien y amor. En cambio, muerto y miedo suelen ir también, eh, y oscuridad suelen ir de la mano. Entonces, esto que parece que dices, bueno, pues parece que no está diciendo nada porque nuestra cultura puede ser algo muy eh, asociado, pues siempre lo negro, con la oscuridad, no con el miedo, pero a lo mejor en otras culturas el, determinados colores tienen un significado distinto. Y cuando tú estableces estudios comparados, te puedes dar cuenta de que a lo mejor la experiencia de la ECM está muy condicionada por la cultura a la que pertenece y, por claro. ejemplo, estas asociaciones. Entonces es interesante porque están creando estos mapas de ideas, y de significados, de una manera de aproximarse a la a ECM que no se había hecho hasta ahora. De momento es con un, como digo, un grupo pequeño, eh, con una muestra pequeña, pero que tiene bastante potencia. Y ellos enumeran, y ya con esto acabo, algunos casos eh, interesantes de este tipo de, por ejemplo, de estudios culturales. Y es que ellos, por ejemplo, aquí, en estos ...en esta muestra con la que han trabajado... Eh, ...que han sido, creo que 100, unas 100 personas... ...si no recuerdo mal... Eh, ...por ejemplo, ninguno de ellos utilizó conceptos religiosos... ...a la hora de hablar de las ECMs... ...no hablaban de Dios... ...no hablaban de que se le apareció un ángel... Eh, eh, ...por lo menos en esta muestra... Uh -huh. ...y bueno, no es algo... ...es algo que por ejemplo, ya en un estudio que ellos citan... ...de los Países Bajos, se encontró que no había manera... ...tampoco de objetivar una relación... ...entre las creencias religiosas y las ECMs... ...pero un estudio también relativamente reciente, hecho en Sri Lanka, sí que demostró una diferencia entre aquellos pacientes que habían tenido una ECM y eran de religiones teístas, es decir, cristianos, musulmanes e hindúes, frente a religiones donde la figura del Dios está como más diluida, como pueden ser taoístas o budistas. Pues parece que sí que había ahí la, la ECM eh, era mucho más más intensa en el caso de los teístas que aquellos que no, eran, que no tenían estas religiones teístas, entonces como digo al abordar este universo de datos de la experiencia, dándole libertad además al sujeto de que se, que, que se exprese se puede empezar a trabajar de una manera distinta con un material distinto y hacer estudios comparativos también de diferentes edades de diferentes eh, conocimientos también educación y me parece que es una vía mmm, más interesante que los tradicionales, las tradicionales encuestas que son muy conocidas y como digo yo creo que que encorsetaba mucho el testimonio del, del que había tenido la, la experiencia cercana a la muerte ¿no? sí, sí, es que son... yo tuve yo tuve una y de hecho lo que hice fue ver el túnel pero al revés, o sea yo me estaba muriendo era un choque afilático y el túnel yo lo que hacía es retroceder porque no me estaba muriendo pero la luz estaba al final del túnel y ni ves a Dios ni ves a nada, dices que a gusto estoy De hecho, siempre me dicen cómo te gustaría morir, te digo yo de un choque anafiláctico porque te vas quedando, estás como dormida, es una cosa que es una gozada total. No, pero fíjate, por ejemplo solamente, eh, tú, Fíjate, tú te has comentado En una, una encuestadora, a lo mejor, de CM Hubiera dado valor simplemente a que que generar la palabra túnel Y tú hubiera dicho Valora el túnel en una escala Claro, pero fíjate, la dirección a lo mejor es importante Porque claro. tú lo ves en un determinado sentido que Pero te porque vas alejando... no estaba muriendo Estaba saliendo, alejándome de esa muerte Que me esperaba Y que de repente me había tomado una caja entera de, de, Para no de, Para no Antialérgicos Y entonces es como si tuvieron rechazado. Y yo dije, sí. iba luego lo pinta, al bosco, cuál... lo pinta el bosco. En el bosco sí. está pintado el túnel. Con lo cual debe ser una experiencia que tiene mucha gente. Vamos, yo no sé que me vea rara. Seré rara, claro. Silvia, ¿cuál es el arma o cuál era el arma secreta de los vikingos? Pues bueno, se ha especulado mucho con ese arraigo que tienen así tan potente de, de, de esa violencia a la hora de combatir. Y entonces, entre las muchas especulaciones, antes decían... pues bueno, ...que podría ser un poco una combinación con el, el alcohol... ...el consumo de belladona o, o un hongo eh, psicoactivo... ...que es la manita muscaria. Pero ahora hay un nuevo estudio. Y es un etnobotánico y dice que es un té alucinógeno. ¿En qué se basa? Pues dice que en realidad... Lo que podrían hacer es consumir una potente planta que se llama beleño negro o hierba loca. La de las brujas. Pues y eso. esto les ponía a los vikingos, bueno, bueno. Y volaban, calidad, seguro. Bueno. Claro, dicen que te podían tener un efecto eh, disociado de tal manera, pues que la realidad era otra. Entonces, pues se ponían ahí a matar como que no hubiese un mañana y no tenían ni remordimiento, ni problema moral, ni nada de nada. Incluyo, incluso... Este tipo de comportamiento lo relaciona muchísimo con los Berserk, que sabéis que son esos vikingos como un poquito más, más fieros, más bestias, Lelite. más de, de primera línea de combate, que, que, que les sobraba hasta, hasta la ropa y se desnudaban ahí, vamos. <risa> se ponían, se ponían todos fieros, no sabemos si tenían tableta o no, pero, pero dicen que uno de los comportamientos que les podría dar esa vitalidad es tomar este veleño este negro. Pero dicen que una de las cosas en las que se basa este etnobotánico es que por lo visto eh, hubo un enterramiento de una mujer en la que se tenía este tipo de hierba como muy machacadita y que era semillas y que las podría haber hecho eh, en infusión. Pero incluso con más eh, propiedades o más aportaciones porque dicen Podía haberla eh, mezclado con alcohol o incluso se podría haber usado como con una pomada eh, mezclada con grasa animal o frotarla en la piel. O sea que diferentes eh, usos para utilizar este tipo de planta que al final pues desembocaría en esa rabia, en esa agresividad de los vikingos que les ayudaría a desinhibirse y a conquistar, a arrasar, machacar quitarse la ropa y hacer los locos perdidos. Para, para, alter, en el para alterar en cierto modo la conciencia, eh, Josep Guijarro, hay una información además y que vamos a cometer que tiene a la conciencia como protagonista. Sí, pasamos del Big Data de Juan Joa a la inteligencia artificial porque lo que han hecho eh, estos eh, científicos eh, comandados por la doctora Hagar Helbran que es de la Escuela de Medicina de Sackler, un organismo dependiente de la Universidad de Tel Aviv, es buscar la conciencia neurona a neurona. A ver, que esto puede resultar un poco engañoso, porque el, el, una neurona mide entre 100 o 200 micras. Hay unas si, cuantas eh, miles de millones. Y si una micra tiene 0,001 milímetro, pues resulta que estamos hablando de unas eh, 100.000 100, millones de neuronas, 10 elevado a 11, ¿vale? Bueno, pues lo que ha hecho eh, Hagar es... Eh, Como tenían eh, que implantar una serie de, de electrodos eh, quirúrgicamente en, cer en cerebros de pacientes que sufrían epilepsia, aprovecharon que el pisuerga pasaba por Valladolid para que estos electrodos implantados eh, pudieran determinar qué áreas cerebrales eran los responsables de los ataques epilépticos, pero además para registrar la, la actividad individual de las neuronas próximas a esas mismas áreas cuando los pacientes veían ciertos eh, estímulos. Y ahí viene el kit de la cuestión, porque tenemos la conciencia como el conocimiento que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno y sabemos que esto no es exclusivo del ser humano, que lo tienen los primates, que lo tienen los mamíferos en general las aves, los reptiles y quizá también algunos peces aunque eh En nuestro caso, la especie humana, lo, este proceso de, de ser consciente, de ser consciente perdón, lo que ha motivado es aumentar pues, capacidad como la memoria, la imaginación, la creatividad y nos permite utilizar el razonamiento lógico y también trasladar todo esto al lenguaje, ¿no? que es algo que seguramente nos distingue como género del, del, del, del resto de especies animales, con reservas también. ¿eh? Eh, y así lo que han hecho los neurólogos es presentar la imagen de, de una casa, por ejemplo, en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo mostraban Pues una cara la imagen de una cara, el propósito del experimento era eh, provocar un efecto que llaman rivalidad binocular y que consiste en la percepción eh, alterna de, esa, de esas dos imágenes eh, en, en cada uno de los ojos. ¿eh? ¿Os, os imagináis eh, lo que os estoy contando bueno lo que ocurre es que en lugar de verse las dos imágenes superpuestas nuestro cerebro. Una cara de ¿Perdón? ¿Qué te estamos poniendo una cara muy No te tapas un ojo y estás viendo la cara, eh, y te tapas el otro <ríe> ojo y estás viendo la casa. Si esto lo hacen alternativamente, es decir, que eh, tú estás viendo uno, uno uno y otro uno y otro y uno y otro, llega un momento en el que, que el lugar loco. de ver más o menos... Te tomas ver, el veleño La, el, el veleño la... negro, ¡puf! y lo ves todo. En lugar, en lugar de ver la imagen superpuesta, lo que lo que provocan es es. Eh, un, of, un efecto eh, bueno, pues. Eh, muy especial, que es, eh, es eh, vale. vamos a llamarle, de, de, de locura, ¿no? Sí. Pero eh, en, lo que se ha podido descubrir es que eh, concretamente qué eh, neuronas están involucradas en este proceso eh, en relación con la percepción consciente y constatan esta actividad de las neuronas está en el lóbulo frontal del cerebro y que se modifica cada dos segundos antes de que el paciente informe de un cambio de su percepción. Escuchamos eh, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Eh, queda una hora todavía por delante en la Rosa de los Ventos, en la sintonía de Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Una hora más en La Rosa de los Vientos eh, Javier Sevillano nos contará las fronteras en del futuro ecos en del pasado con Laura Falcolara Mujeres con Historia con Silvia Casasola y todavía unos minutos más en La Tertulia Zona Cero Unos minutos más eh, para comentar en estas tertulias. Manuel Carvial, eh, vamos a comentar algo eh, que, bueno, nos retroce y nos retrotae a épocas un poco pasadas en donde se detectan la existencia de unas particularidades físicas o fisiológicas en algunas personas que cometen delitos. Me da mucha rabia esto, ¿eh? Me da mucha porque rabia. Porque es como volver a rabia. la época lombrosiana un poquito, ¿no? Claro, y porque una vez más la ciencia termina dándole la razón a Juanjo cuando yo me rebelaba contra él porque en varias ocasiones eh, Juanjo es, que es ha, un poco brujo Sí, sí, sí. Está un enchufado. Por eso es, es discípulo de Ana. Aviso, yo he mirado el correo hoy, a mí la ciencia no me ha mandado ningún correo, ni me ha dicho nada, <risa> ni nada de nada. ¿eh? Sí, irá por seguro. Estará irá, por el spam. Irá por seguro <risa> y, y llegará. Estamos de dos a dos, bueno. mañana. No pues Juan con varias ocasiones eh, comentó varias, varias informaciones aquí que hablaban de algo que a mí me da mucha rabia y es que parece que la neurología y el desarrollo de la ciencia cada vez nos deja... ...menos sitio a la idea del libre albedrío... ...y estamos más condicionados... ...ya ves por dónde voy... ...estamos más condicionados por nuestro cerebro. Y lo último... ...que, que acaba de publicarse... ...es un estudio en, en este sentido... ...que se ha publicado... ...en la revista The Lancet Psychiatry... ...un trabajo coordinado... ...por Eisi Billing... ...es profesora de psicopatología... ...del desarrollo en, la, en, en el University College... ...de Londres... ...y su compañera... Terry Moffitt que es eh, profesora de psicología en la Universidad de Duke lo que ellas han hecho es un estudio sobre con un universo de 672 sujetos nacidos en Nueva Zelanda entre abril de 1972 y marzo del 73 divididos en tres grupos digamos los chicos buenos que no tenían antecedentes penales los chicos malos que tenían antecedentes penales y los cabronazos que tenían muchos antecedentes penales, los mumalotes. Y... Los amiguetes tuyos, vamos. Exactamente, exactamente yo estaría ahí. Hicieron eh, una serie de registros detallados del comportamiento antisocial de estos participantes en el estudio regularmente entre los 7 años y los 26 años. Y a los 45 se les hizo un escaneo del cerebro, mediante resonancia magnética funcional, descubriendo que eh, muchos de ellos habían cometido delitos, bueno, que más bien serían travesuras infantiles en su infancia, que más de ellos habían cometido eh, algún hecho delictivo en su adolescencia, cuando se manifiesta la rebeldía, cuando se hacen muchas tonterías en la adolescencia, pero no habían vuelto a delinquir. Nunca más. Sin embargo, había un grupo que se habían convertido en lo que denomina el estudio delincuentes de largo recorrido. Es decir, que delinquían de forma crónica, llegando a convertirlo ya en su, en su modus vivendi. Y entonces descubren que en sus cerebros hay diferencias, diferencias orgánicas, diferencias fisiológicas, ¿no? En esos tres grupos, según su historial de comportamiento antisocial, 441 mostraron pocos signos de tal comportamiento, 151 solo fueron, lo que os decía, eh, antisociales en la adolescencia, y 80 ya habían mostrado un comportamiento antisocial en su más tierna infancia. Y los escáneres cerebrales descubrieron que en el historial de transgresiones de los delincuentes crónicos, digamos, de, de los delincuentes de largo recorrido, había una superficie del cerebro más pequeña en las áreas cerebrales eh, en comparación con los que tenían un historial delictivo más limpio, en las que su materia gris era más delgada en esas regiones vinculadas a la regulación de las emociones, la motivación el control del comportamiento esos aspectos del cerebro que son los que modifican nuestro, sí, que, que, nuestra que, convivencia que, que tienen un ¿no? poquito más de control pues en estos no lo tenían exactamente, claro Eh, ...esto es verdad que tiene, tiene... ...hay antecedentes ya de estudios por el estilo... ...hemos dicho que lo hemos comentado varias veces con Juanjo... Y ...yo siempre le decía que me negaba a aceptar que no tengamos el libre albedrío... ...si sabemos lo que es bueno y lo que es malo... ...nosotros decidimos lo que es bueno y lo que es malo... ...claro, va a ser divertido ver, o dramático... ...ver si estos estudios se consolidan y esto llega más adelante... ¿Cómo vamos a encajar en el sistema penal, en el, en el mundo del derecho, este tipo de realidades? Porque a partir de ahora, si yo le robo a Juanjo ese teléfono, ese, ese reloj tan La chulo... La culpa no estudia este tu, tu, de, claro, no tu sido cerebro. Yo, ha sido mi cerebro. Claro. Y Esto es un atenuante o a lo mejor llega hasta un eximente. Y Dios me es? hizo así claro pero ta también se tendrá que hacer ese tipo de estudios en gente que a lo mejor no es delincuente imagínate y a lo mejor también descubren que no, no, tienen esa ha, parte claro o pero pero le, gente, le, que le te... piñan por tener el cerebro así claro y habrá gente que tiene el cerebro así y no es nada no es delincuente no Claro, hay una, claro. una... ahora es la mayor hay... parte de gente será no delincuente dilemas. teniendo ese cerebro. Aquí se producen dos dilemas. Por un lado hay es ese, <ríe> que, que incluso no tiene cerebro, está hueco, hace, hace eco cuando le susurras a la oveja. Esto, por un lado, podría tener una, un, un recorrido desde el punto de vista de la pediatría y de la medicina, porque ayudaría a identificar niños con una tendencia al comportamiento antisocial para poder evitar que eso llegase a, convertir, llegase a convertirles a delincuentes en qué el futuro. peligroso, ¿eh? Claro, pero el, ¿Y, qué, ¿Y qué les ponemos? ¿En la cárcel el, preventivamente? Claro, claro, claro precrimen. Sí, sí. Ya existe. Pre en Estados sí, Unidos claro. ya hay unidades de precrimen en varios estados que pretenden anticipar el hecho delictivo, que esto es muy curioso. No, no, pero es que seguramente llegaremos a un momento en el que la condena o la pena sea la modificación neuronal de la persona, del delincuente y sea esa la corrección porque para qué le vas a tener en prisión es si es un problema que tú cerebral, localizas ¿no? llámalo cerebral. como quieras pero, pero es, de, es de decir si el problema es un problema que lo reducimos casi a términos de medicina sí, sí. E, e igual que a muchos delincuentes psiquiátricos dices no es tema de no es cuestión de tenerle 100 años en la cárcel es cuestión de que tenga un tratamiento psiquiátrico para que porque sí. la, la función de recordar que la función de la cárcel en muchas sociedades es entre... en la reinserción claro. social claro. Claro. no es tenerle, no es apartarle para claro. que deje de no es hacer daño sino que a la, esté a la vez es así luego aquí ya surgen diferentes dilemas y tal no pero si se localiza que realmente es un problema un mal funcionamiento o un cableado digamos un mal sí. cableado en el cerebro la idea es intervenir es que el conocimiento llega a un punto en que da miedo por eso digo que nos faltan herramientas sí. éticas nos faltan herramientas filosóficas y, y también jurídicas a este nivel para ver cómo abordamos esta situación no, no es fácil, yo no tengo es muchos fácil. amigos abogados y va a ser divertido ver cómo encaja en esto claro. en los códigos penales pero eh, espero que lo hayas disfrutado hasta aquí porque, <risa> claro, porque a lo mejor la cosa no Se está es guardando información <risa> claro, a ver, hermano, a ver, a ver, a ver hermano, sabía hermano. que estaba sabía moriré, moriré es? combatiendo eso tenía las en la manga claro, porque ahora surge un dilema Este, esto, este hecho está constatado, sabemos que esos delincuentes de largo recorrido, eh, con esa delincuencia crónica, digamos, tienen esas características en su cerebro, pero ahora viene el siguiente planteamiento, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Porque es cierto que puede ser que esa modificación del cerebro termine generando un comportamiento delictivo o, o, que esos niños que por unas condiciones o bien genéticas o bien medio mentales porque han nacido en familias desestructuradas con el paso de los años modifiquen su propio cerebro a través del comportamiento delictivo por lo tanto no está muy claro todavía si bueno. es primero el huevo o es primero no, pero, la gallina pero, pero, y, y, y la además se encuentran es que, es que la cuestión es pero lo que ocurre muchas cosas ahora mismo y lo hemos hablado muchas veces lo que se trata es de conseguir la felicidad ajustando tu mente al mundo la cuestión es si lo que tienes que hacer es transformar el mundo para que la gente sea feliz No, y no ya la felicidad social, es la y, no, y quién dice no, lo, es lo que es feliz es una claro. y quién dice claro, lo, lo que, que es, es feliz, feliz porque yo, lo que a claro. lo mejor es feliz para ti para mí es, sí, sí, es el infierno pero que la idea es que ahora se trata de centrar mucho en el individuo en el que se te tienes que adaptar a las circunstancias claro. y acomodarte y cuando te despiden es una oportunidad etcétera, etcétera cuando a lo mejor hay que intentar impedir que la gente se la despida es decir, cambiar las condiciones externas ¿no? por eso digo que, que bueno, que, que es un poco lo que siempre va a ocurrir con estas discursos sindicalistas al margen <risa> Y no, no sindicalista, todavía sí, la, la vida misma. La vida misma. Débate, es que hay un hecho. Hay un hecho que es este estudio que se demuestra, este es un delincuente crónico, tiene un cerebro distinto. Ha a señalado ese que a no Bruno, tiene, ¿eh? Claro, evidentemente, que si no, al rojo este, masón de las narices. <risa> <risa> <risa> Luego tenemos la buena persona. Rojo, rojo y, Juanjo, y masón la... tampoco coinciden demasiado bien muchas veces. La ¿sí? gente, ¿sí? gente sería informal. ¿Eh? Pero ellos añaden, ¿Eh? por eso digo que todo esto, eh, que una, cosa llamó, sea, una... Y rojo, las dos cosas el mismo. Sonquista, en mi caso. Esto quiere decir que una cosa es el hecho científico, se demuestra, hay esa característica de su cerebro, pero luego está sujeto a interpretaciones. Porque otra de las cosas que descubren es que la mayoría de los sujetos que tienen esa modificación en el cerebro, que responde al perfil del delincuente de largo recorrido, y ellos sugieren que podría ser un factor también condicionante en esa modificación cerebral, Eh, la mayoría de ellos eh, eh, con, presentaban conductas como el tabaquismo, el abuso del alcohol o las drogas. ¿Esto qué significa? Que si te pones hasta arriba de whisky, eres un fumador empedernido y le pegas a la coca, ¿se va a modificar el cerebro? Pues probablemente. Y eso te va a hacer delincuente. Hombre, en el ámbito Hombre, de si eres un politóxico humano, tienes bastantes claro, posibilidades de perder la conciencia. O sea que está mm, bien, o sea, el estudio es muy interesante, pero yo todavía sigo defendiendo no, no, el libre bueno, albedrío. creo estamos... que somos responsables de nuestros actos. Si sabes lo que es bueno y lo que es malo, y sabes lo que es un delito, al final la responsabilidad pero ves, pero es tuya. Pero tú mismo ves tú, no. esa conducta que estás manifestando es que ahora. Puedes, puedes yo no tener ese factor resignarme. cerebral de lo que sea que te, te quita ese libro de albedrío, o sea, te, te condiciona esa parte del cerebro que tienes dañada perfectamente. Es que pueden ser las dos cosas, Manolo. Sí, pero yo quiero, quiero pensar... Ahora que te cambian que una, una neurona y te haces bueno actos. y eres un San Antonio, pues no lo pero sé. Pero si él, él lo acaba de demostrar, él venía ya predeterminado con esta noticia. Entonces no, a mí no me ha sorprendido ni su comportamiento ni su, ni su exposición. Porque viene a... Entonces no estás tú lo que no sabes todavía es que, que tiene las cuatro ruedas del coche pinchadas. ¿no? ¿Sí? <risa> También estaba predeterminado. Y tú por lo que no sabes es que igual te hace una trepanación de cerebro. <risa> Es una escala, no pero, pero es lo que digo Entonces a mí veo que, que eso que no has cambiado sí, absoluta. Sí. Si hubieras, Me hubiera sorprendido Si hubiera dicho lo contrario Entonces habrías ejercido el libre albedrío Bueno, pero pues ¿sabes? ahora hay ¿tien? tiempo de ejercerlo O sea, dejamos con ello Hasta aquí la tertulia, zona cero Con deberes eh, por hacer. Ahora a ver si lo cumplís eh, por libre albedrío o no. no Juanjo no no? las... Ana María Vázquez Hoy se nos ha acompañado esta noche en la Tartulia, Zona Cero. Autora del libro que nos lo ha presentado. Y los sueños, el sueño son... ¿O no? Nuestra María, dama de la radio, gracias. ¿eh? No se sabe, muchas gracias, estoy encantada, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes que los tenía un poquito abandonados. Y los sueños, sueños son, ¿o no? El título del libro. Ana María, gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.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 No es la primera extraña, la del coronavirus de Wuhan, no, no. Hubo una epidemia todavía más extraña, año 1518, la epidemia del baile.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 Unas fronteras que, como siempre, atravesamos con Javier Sebiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Un futuro en el cual la electricidad se conseguirá de la nada. De la nada. Sí, sí, ya está. aquí es parece esto? ser que es así. Bueno, vamos a remontarnos a hace unos 30 años cuando en, en el lecho del río Potomac, eh, ese que cruza Washington, se encontró un, un, una bacteria eh, llamada eh, un microbio. Eh, a que llamaron geobacter, ¿no? Mm, a partir de este microbio eh, se vio que tenía unas características un tanto especiales eh, y, y que podía descomponer y se alimentaba de materia orgánica, ¿no? Eh, fueron descubiertos como decimos en el año mil, 1987 en los, entre los lodos del, del río Potomac y eh, es un eh, eh, microbio que le gusta vivir en lugares donde no hay oxígeno pero en cambio sí hay mucho hierro ¿no? eh, la habilidad Eh, lo que eh, esto consigue es que los electrones eh, tienen una gran habilidad para moverse en el, en el metal merced a este microbio bueno, esto pasó hace 30 años lo que ocurre que con este eh, microbio han jugado, han experimentado algunos científicos debido a sus características un tanto especiales y entonces lo que han conseguido es eh, a, a partir de este microbio una proteína eh, eh, con la que se fabrican eh, unas estructuras, unas nanoestructuras eh, muy, muy, muy, muy diminutas, eh, que son unos nanocables uh -huh. eh, formados por estas estructuras. Eh, mm, estos nanocables eh, se depositan sobre unos electrodos. Por su parte eh, basal por su parte eh, y, y por la parte superior por, por su parte inferior unos electros, y por la parte superior también unos electrodos pero algo más pequeños lo que ocurre es que eh, esta proteína de la que están formadas las eh, nanoestructuras estas estos nanocables eh, tienen la mm, potencialidad tienen eh, la propiedad mejor dicho de eh, chupar, por uh -huh. decirlo de alguna forma que nos entendamos todos, de chupar el agua que hay en la atmósfera el, las microgotas que hay en cualquier tipo de atmósfera ya sea una eh, atmósfera rica, eh, húmeda o una, eh, han comprobado que funciona hasta en eh, atmósferas muy secas como pueden ser eh, con, con humedad extremadamente baja como pueden ser en el desierto del Sahara, ¿no? Al, eh, eh, eh, eh, al empaparse de esta humedad que existe en el, en el ambiente en cualquier tipo de atmósfera tanto en interior como en exterior, lo que eh, este agua que circula eh, por estas nanocables, gracias a esta proteína, lo que crea es una diferencia de potencial entre el electrodo superior y el electrodo super, eh, inferior en el que eh, está, digamos, emparedado estos nanocables de, de esta proteína que proviene del, del microbio este que hemos eh, eh, dicho que se descubrió hace 30 años en los lodos y, y me del diálogo. Y Javier, automático. esa proteína ese eso lo es lo que se va a utilizar o lo que se eh, quiere utilizar para conseguir Esa electricidad hay que aparentemente es la nada, pero tiene una Exactamente. Esa, es, esa estructura, sí. mejor dicho, no solo la proteína, sino eh, lo se necesitan unos conductores, unos nanocables, y se necesita unos electrodos en la parte de, que, que crear una diferencia de potencial, que es lo que hace eh, eh, que exista un voltaje. ¿no? Y esa diferencia de potencial se crea eh, con una estructura compuesta por un electrodo superior unos nanocables que absorben, cuya estructura absorbe el agua de la humedad, el agua de la humedad del eh, de de, de ambiente, y eh, ese otro electrodo en la parte inferior de estos nanocables. Y eh, esa diferencia de potencial que crea eh, el paso del agua, la existencia del agua en, en esa estructura, hace que entre un, el electrodo superior y el electrodo Ajá. inferior se cree esa diferencia de potencial, con lo cual se crea electricidad. Evidentemente, claro. lo que se ha comprobado no es hasta nada, ahora, es eso, aunque no se perciba parece que es de la nada ¿no? pero claro. bueno, pero hay, hay una, una aparenta, explicación física y química eh, muy razonable claro, y lo que, contrario que, sería que, magia, que claro, no es. y que ha llevado a aunar los esfuerzos de, de, de varios eh, laboratorios, aunque todo esto se ha sintetizado en los laboratorios de la Universidad de Massachusetts Amherst. Pero eh, hay diversos laboratorios eh, eh, que han estado mm, implicados en todo, este, en todo este proceso, ¿no? Es decir, desde el laboratorio que crea las proteínas a raíz del micro, eh, de la, del, del microbio geobacter hallado en el Potomac, eh, se traduce en, en, en una proteína. También, por otra parte, está el laboratorio de los electrodos y luego hay un estudiante llamado eh, Shomeng Liu, que es el que es el cierra, estudiante cero, el, el que, claro, el que cierra el círculo es que eh, el que estaba desarrollando eh, dispositivos sensores notó una cosa inesperada algo eh, sorprendente que eh, vio que los nanocables se ponían en contacto, cuando los nanocables se ponían en contacto con los electrodos de una manera un tanto especial, de solo de esa manera entonces los diez, el, el dispositivo en general, el completo generaba una corriente y entonces vio que había una diferencia se creaba esa diferencia potencial esa creación de, de lo que están intentando es aplicar esta Eh, eh, de momento electricidad y la idea es llevarlo a, a escalas industriales claro. porque se podrían generar eh, realizar y fabricar generadores que aprovecharan la humedad de, del, del aire se podrían por ejemplo también eh, instalar o, o incluir dentro de pinturas eh, que, sí, que, ya lo comentamos. que en aquella ocasión era para dar calor en estas para generar electricidad pura claro, y dura a, a, era para dar calor oro era Exacto, tipo calefacción para dar eh, aire acondicionado. Pues es, es electricidad y lo que ya sí se, han, se están probando es en relojes inteligentes que no necesiten eh, que, para eliminar las baterías de los eh, relojes inteligentes, de los teléfonos uh -huh. también móviles, de de, de de salud, que ya se están probando porque de momento lo que se pro, están produciendo son... Eh, ...pequeñas cantidades de producción de esta eh, energía... Al, ...en cuanto puedan escalarla a, a nivel comercial e industrial pues podrá ser eh, una alternativa mucho más ecológica incluso claro. que a la solar y que a la, a la no dependerá de la luz solar ni dependerá siquiera del viento sino claro, de que la propia la verdad es que, cada vez, edad que exista. Cada vez están haciendo eh, nuevas tecnologías, nuevos mecanismos para conseguir electricidad y no tener estar dependiendo tanto de, de las eh, pues eso de las centrales nucleares. En fronteras en del futuro, un futuro en el cual se conseguirá de la nada aparentemente de la nada electricidad. Javier Cerviano, gracias a vosotros Y ahora Mujeres con Historia el relato de Silvia Casasola que nos presenta a una matemática fascinante Mujeres con Historia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 En este poblito, estoy morrendo de amor. Y tiempo todavía para uno de vuestros relatos, el de esta noche se titula se llama Débora papel. La rosa de los vientos En Onda Cero. Su cara era el espejo del Almax. Para K, C para los amigos, las pastillas digestivas eran su desayuno diario. Con un Almax y un frío vaso de agua en el cuerpo, venían a continuación las carreras matutinas para llegar al trabajo. Siempre con el correspondiente atasco de tráfico y con su úlcera yendo a más. K era destructor de documentos en la Oficina Federal de Patentes de Conisberg, Massachusetts, Alabama, D.C. K. C para los amigos y al que su jefe llamaba Tarugo, en ese momento se dedicaba a la delicada tarea de triturar la documentación sensible generada en el trabajo burocrático de aquellas dependencias oficiales. K. Colgó su gabardín en el perchero, se colocó en posición en el rincón de siempre y se quedó con la boca abierta de par en par como de costumbre pronto, el primer compañero de la mañana, sin mediar un buenos días, metió el primer documento a destruir en la boca de K. K comenzó a masticar el papel. Su boca ya era inmune al insípido sabor y pastosa textura de la celulosa, aunque no su estómago, el cual había aprendido a digerirla a costa de continuas indigestiones. A lo largo de aquella mañana, Ká trituró con sus dientes cientos de documentos. Qué lejanos quedaban aquellos tiempos en los que una máquina cumplía su misma ingrata labor. Cuando estaba a punto de llegar la hora de fichar y salir para casa, Ká recibió el último documento en la boca de manos de su mismo jefe. Las fauces de Ká se cerraron. Sus molares se pusieron en marcha como piedras de molino. Las glándulas salivares humedecían el papel y su tráquea se preparaba para engullir el resultado en forma de bolo no alimenticio. Pero... pero aquello no pasaba. K insistió. Nada. ¿Un atasco de papel? Como si no tuviese ya bastantes atascos con los del tráfico, pensó para sus adentros. Pero lo que no pasaba para adentro era el papel. Tal vez salpimentándolo... K. apretó con fuerza sus mandíbulas, sus colmillos se emplearon a fondo como cuchillas afiladas Hizo improbos esfuerzos por rasgar, picar, machacar, destruir y deglutir el documento de Marras Pero este se revelaba, K. no entendía nada K. sacó entonces la bola de papel mojado en que había quedado convertido el documento Lo desdobló en los distintos fragmentos que ahora lo conformaban y se dispuso a leer con ansia qué era lo que tanto se le resistía. Era su última nómina, con un 10% de bajada de sueldo. Y Cap no tragaba. aquí Las Rosas Vientos, ya sabéis el programa de ayer ya está en la web en la página web en onda en dentro de muy poquitas horas estará el programa de esta noche onda Cero punto es en la sección dedicada a Las Rosas Vientos Un programa de Las Rosas Vientos que vuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada en las doce en la comunidad de Canarias Muchas gracias por haber estado ahí Buena semana